con las voces de todas con las voces de todos con las voces de todas y todos para estar más en contacto con el país una producción de las radios del foro argentino de radios comunitarias expreso farco Hola, bienvenidos y bienvenidas a este Expreso Farco, el programa semanal de las radios comunitarias argentinas. Hoy los y las saludamos desde la ciudad de La Plata, más específicamente desde la zona sureste de la capital bonaerense, desde el corazón del barrio de Villa Elvira. En el Expreso Farco de hoy vamos a hablar de la tarea de las Asambleas Socioambientales de la Patagonia, esas que tienen un papel primordial en la defensa de nuestros recursos naturales y de la soberanía nacional. El tiempo no se olvida de los genocidas y los delitos de lesa humanidad que cometieron. Aún hoy se siguen juzgando los delitos cometidos en ex centros clandestinos de detención, lugares de muerte que hoy son lugares de vida. También les contamos de otra semana de lucha por la educación pública, el estudiantazo en Mendoza, los estudiantes protagonistas de la defensa de los institutos terciarios ante el avance de Cambiemos. Y por último, recorremos todo el país con testimonios de la Marcha Nacional Universitaria que unió no solo a docentes y estudiantes, sino a amplios sectores de la población. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Proyectos mineros, petroleros, forestales o hidroeléctricos insisten en instalarse en la Patagonia Argentina y ponen en riesgo la vida de la región pero por suerte están quienes los resisten y obtienen buenos resultados. La producción de FMC desde Junín de los Andes. El crecimiento de las asambleas socioambientales en la provincia de Anleuquén es un florecimiento reciente. En una de las provincias que se caracteriza por sus aguas cristalinas, las asambleas socioambientales vienen abordando el resguardo del agua como uno de sus temas centrales. Escuchamos a Santiago Arradón de la Asamblea de Judí de los Andes, sur del Neuquén. Esta vez nos tocó visitar a los compañeros del norte de... De Wingango, o lo más al norte que hemos estado en, las, en los encuentros estos, compañeros que, ustedes saben, están atravesando una situación particular con el tema de la minería. Los encuentros de asamblea vienen trabajando no solo con el tema minero, pero sí fundamentalmente con el tema minero, siendo sinceros, los inicios de los encuentros tuvieron que ver, con la posibilidad de que hubiera explotación minera a cielo abierto. A lo largo de estos encuentros se ha discutido diferentes temas que tienen que ver con el tema de la, de la contaminación. Producto de ello, en el encuentro anterior, en el sexto encuentro que se hizo en las coloradas, se definió la presentación de un proyecto de ley para prohibir el uso del agua en la megaminería a, a cielo abierto porque bueno, la principal preocupación que hay un poco gira alrededor del tema de la contaminación de, de, del agua. Neuquén, si bien tiene cuencas todavía limpias, también tiene muchas situaciones donde se emiten contaminantes, mineros, donde se emiten contaminantes por la ubicación de, de los pueblos, aguas arriba de, de la cuenca, del volcado de los efluentes locales sin ningún tipo de tratamiento en algunos casos o con tratamientos deficitarios en otros. Básicamente alrededor de esto han sido los, los encuentros que hemos mantenido. Uno de los trabajos colectivos fue lograr que se declare la alerta hídrica impulsada concretamente por las asambleas de la zona del Valle. Escuchamos a Carlos Pomponio de la organización Salvemos los Ríos de Platiano. La organización nació a través de varios vecinos en Neuquén Capital Que estaban indignados con lo que estaba pasando con respecto a los ríos eh, Ya hace un año y medio, casi dos Fueron vecinos que se fueron autoconvocando por, por el tema ambiental de que, del agua Terminamos formando una asamblea en la cual eh, empezamos a exigir al, al gobierno Y a los distintos organismos del gobierno Que empiecen a hacer algo con respecto a la contaminación Entonces bueno, fueron, fuimos grupos de gente que empezamos a hacer marchas Empezamos a hacer pancartas, eh, empezamos a armar petitorios, juntar firmas y a través de una, una relación que hubo ahí entre los medios y, y los vecinos logramos que, que nos escuchen y logramos que al final de, de, de seis meses de marchas y exigencias se, lo, se formara la ley de alerta hídrico ambiental en la cual hoy está formada por un comité que eh, tiene cuatro, pers cuatro personas de distintas organizaciones sociales representando, participando en él La contaminación de los ríos está ligada a la inexistente planificación urbana y al vaciamiento estatal que no garantiza derechos básicos. Carlos Pomponio es guardavías en la ciudad de Plotier y cuenta cómo en pocos años la problemática se agravó. La verdad que en los últimos cinco años eh, hemos, nos hemos dado cuenta que, que el río ya ha cambiado su caudal se siente, se huele. Yo trabajo en Plotier, donde el camping donde yo laburo está justo un poquito más arriba de donde empieza la verdadera problemática, porque Plotier es uno de los principales causantes de la contaminación en, en la capital hoy en día, ya que su planta de tratamiento no funciona y los, eh, la cantidad de habitantes que tiene Plotier tiene el 80% sin sin cloacas, o sea que deriva directamente a través de las napas al río, eh, Y esto genera que, bueno, que, que la contaminación saque distintos alpullidos. A veces hemos todo el tiempo atentos a que, que los chicos le aconsejamos que no traguen agua, que en algunos lugares ya directamente la gente no se meta. En el norte de la provincia, la minería existe desde hace muchos años. ¿Cómo hablar del impacto de la megaminería en un pueblo donde la cultura es minera? Escuchamos a Sandra Pino, de la Asamblea, de Huinganco, pueblo del norte de la provincia de Laucan. Bueno, la asamblea de Huinganco nace a partir de una preocupación por la instalación de un proyecto minero muy cercano a la localidad, prácticamente dentro del ejido urbano. Eh, a partir de ahí nos empezamos a organizar, por un lado... Si bien la cultura es minera, eh, siempre ha sido de pirquineros artesanales y a lo largo del tiempo con instalación o sea, paralela a los pirquineros, instalaciones de empresas que han trabajado fuertemente en la minería. Eh, es difícil porque bueno, es, es como una fuente esporádica de trabajo si se quiere, porque bueno, lo que se ha repetido en la historia es que las empresas vienen, si bien dan fuente de trabajo eh, es por un tiempo porque después se van y bueno queda la gente sin trabajo y pero siempre digamos está la esperanza de que vuelva otra empresa de que vuelvan a generar trabajo entonces eso es difícil digamos para nosotros ¿no? plantear digamos de por qué no queremos la minería eh, también bueno eh, También por las empresas que han pasado, eh, nos damos cuenta también que bueno, los trabajadores no son cuidados porque principalmente no tienen su equipo principal para entrar a las minas, eh, cuesta que les den la ropa, el calzado, todos los elementos de seguridad. Pero además eh, sabemos de, de casos que están documentados y vecinos que se les ha encontrado plomo en la sangre eh, bueno, a raíz de, de, de trabajar cerca de donde se, se, se trabaja con esos metales. Soy el agua, soy la vida, soy la madre de la fuente cristalina soy un Las asambleas socioambientales de la provincia de Anleuquén nacieron para poder plantarse ante la amenaza de la megaminería a cielo abierto que se pretende para los territorios que habitamos En cada encuentro no solo se avanza en la proyección de la lucha en la organización de la resistencia, sino también en cultivar la esperanza Y la verdad que nos queda como, como una semilla de fuerza, de esperanza de que nos unimos en, en favor de la vida, en favor de defender nuestro suelo, nuestra agua, nuestro aire. Para el Expreso Farco, FMH, la radio comunitaria de Junín de los Andes, Sur de Neuquén. Expreso Farco Aquí tu voz se escucha Luego de años de espera y de lucha Habrá juicio por los delitos de lesa humanidad Cometidos en el centro clandestino de detención Pozo de Quilmes Nos lo cuenta Radio Aijuna El tiempo no salva a los genocidas El tiempo es memoria colectiva acumulada paciente El tiempo no solo es espera Es lucha con la verdad a cuesta la verdad de los desaparecidos y los sobrevivientes. El tiempo a veces es una bandera. La bandera de la justicia. Más que un deseo. Fuma la noche. No hace falta decir porque fue. Una buena dentro de tantas balas. Parecía que no, no llegaba nunca, hace un año y pico ya venimos bregando eh, con el consejo del sitio, visitando a los fiscales y viendo que estaba Céfalo el tribunal. Eh, bueno Queríamos unificar todas las causas, arrancaron por eh, la brigada de San Justo, estuvimos acompañando a los compañeros y dijimos, bueno, vamos a ir durmiendo el, el sueño de los justos. En algún momento se tenía la idea de juzgar las cuatro brigadas juntas Eh, en otro momento los fiscales pidieron unificar, aunque sea la, la brigada de Banfield y la de Quilmes. Bueno, como no había jueces en el tribunal, eh, no se llevaba adelante ningún juicio. La última vez que se fue en el caso de Von Berni en el año 2007. Pasaron 11 años, ¿no? Y esperando para, para que se, se continúe con el circuito cáncer, la, la etapa 2, digamos. Un, un largo reclamo. ...de la sociedad quilmenia el que se juzgue a los genocidas que actuaron en el ex-CCD Pozo de Quilmes. Y ese día a la mañana una de las primeras noticias que veo y bueno, inmensa alegría, ¿verdad? Lo primero que hice y me puse a replicar como loco. No quería ser egoísta, que no sea para mí solo, que sea para todos. Esta semana finalmente se conoció que el Tribunal Oral número 2 de San Martín será quien juzgue delitos de les humanidad en los ex-centros clandestinos de detención Pozo de Quilmes y Pozo de Banfiel. El polaco Rubén Schell, sobreviviente del Pozo de Quilmes y miembro del Consejo del Sitio de Memoria, explicó que la causa involucra detenidos del Plan Cóndor y la Noche de los Lápices. Compañeros uruguayos estuvieron tanto en el Pozo de Banfiel como en el de Quilmes, hubo compañeros, los chicos de la Noche de los Lápices, que pasaron por los dos sitios, Y hubo un intercambio en el equipo de investigación, venimos viendo que hay compañeros que fueron llevados de, de Quilmes a Banfield, y hubo algunos que trajeron de Banfield a Quilmes, porque tal, todos pertenecían al mismo grupo, ¿no? el primer cuerpo de ejército al mando de Ramón Camps. La conformación del sitio de memoria donde funcionaba la ex brigada de investigaciones de Quilmes ha sido el logro más potente en materia de derechos humanos que se dio en los últimos tres años. Viviana Buscaglia, integrante del colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia, nos contó sobre las reconstrucciones que pudieron realizar en este tiempo. En el marco del equipo de investigación que llevamos adelante a partir de la conformación del sitio de memoria, estamos relevando arriba de 250 casos de compañeros y compañeras que han pasado por el sitio. 100 estarían desaparecidos y 150 habrían sido liberados. Nosotros estamos tomando desde antes del 76 porque tenemos los primeros casos de compañeros Varones secuestrados en forma ilegal en el año 74. En el año 75 tenemos compañeros y compañeras mujeres. Este, y después 76 empieza a funcionar en el marco de la dictadura y la complicidad del ejército en el sitio. En la instrucción de la causa se nombra a las principales cabezas y estamos a ver como reiterando el famoso juicio de la Junta y no a todo el resto de responsables que hay muchos, ¿no? Por lo menos la noticia de que el caso de Walk se va a juzgar el caso de Banquien. Hay 160 compañeros y compañeras mencionadas 16 represores que serían enjuiciados y Acá queremos el nombre del responsable del sitio en aquel entonces con todo el equipo que estuvo trabajando y bueno, parte de los de los custodios y cosas por el estilo. Y nosotros por lo menos lo que tenemos de, de los que custodiaban el yo lo que eran los famosos cabos de guardia, eran los apodos. Pero bueno, es parte de la investigación, porque los que aplicaban los tormentos no eran ellos, ellos ordenaban, eran los autores intelectuales. Ahora faltan los autores materiales también de la cuestión. Un paso más contra la impunidad. Contra las atrocidades del circuito CAMPS, el plan sistemático de exterminio de la dictadura en el conurbano sur. Los muertos, las torturadas las apropiaciones y el tiempo que pugna por ser protagonista. El tiempo a veces es olvido y el polaco lo sabe. Eh, que no, no pase más el tiempo, nos vamos poniendo viejos nosotros y se van poniendo viejos los otros y se van perdiendo testimonio. El tiempo pasa y es inexorable. Eh, todavía me, me funciona la cabeza y todavía puedo testimoniar, pero hay algunos que ya desgraciadamente o no están bien o no están llegará el momento de encauzar la memoria de radicalizar las exigencias de ampliar las responsabilidades habrá juicio habrá justicia para que los pozos de la muerte sean los nuevos lugares de la vida les contamos desde Radio Aijuna de Quilmes para El Expreso Farco en El Expreso Farco su voz se escucha la educación superior pública en pie de lucha en Mendoza Un estudiantazo ante el avance del gobierno de Cambiemos Sobre los institutos de educación superior El informe desde la mosquitera La educación pública se encuentra movilizada y en pie de lucha Lo demostraron las masivas marchas que se dieron las ciudades del país y en donde la provincia de Mendoza no fue la excepción. La particularidad de lo que viene pasando en Mendoza es la situación de los denominados IES o institutos de educación superior, que son terciarios, no universitarios, administrados por la provincia y que se ven en peligro por disposiciones del gobierno provincial que ponen en duda la continuidad de muchos de ellos. El estudiantazo que se realizó fue masivo y a continuación repasaremos algunas de las voces que pasaron por nuestros micrófonos, como el de Juan Rojas de la agrupación Agruparte de la de Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. Este, nosotros venimos viendo eh, este ajuste desde que asumió el gobierno de Macri. Eh, hace dos años eh, tomamos el rectorado, estuvimos en vigilia 31 días eh, afuera para que se reparara el edificio de música. En esa, En ese tiempo se rompió un piano, no sé si recuerdan, fue un hecho bastante conocido por la sociedad de Mendoza. Este, y pedíamos la, la concreción de la segunda etapa del edificio. Este, gracias a toda esa lucha que, que emprendimos hace dos años atrás, eh, conseguimos que se terminara la, la segunda etapa del edificio y bueno, hay un montón de reivindicaciones que llevamos en ese momento, como el turno, el turno noche de cursada y todo lo demás, que han quedado truncas porque en realidad hemos retrocedido en derechos más que avanzar. María Laura Foschi, secretaria gremial de Fadiunco. Venimos pidiendo ahora un 30%, pero a principio de año reclamábamos un 25%. Ahora con la situación actual del país, con el dólar imparable, con la, las tarifas y los aumentos incontrolables, eh, hemos empezado a pedir el 30%. El gobierno no nos escucha, hemos tenido seis reuniones de negociación en las cuales nos han impuesto de manera unilateral un 5% a cobrar en junio y un 5,8% a cobrar en septiembre. Ese techo del 15% que nos han puesto, que empezaron vinieron prometiendo que iba a ser un piso, que iban a aumentar y en ninguna reunión de las que hemos tenido han mejorado la oferta, al contrario, la han empeorado. Francisco Gabrieli, profesor integrante del gremio de docentes Docente Siduncu. Y Yo recién estaba con un estudiante ahí armando las banderas para la marcha, y me decía que notable que, que sean los gremios de la educación los que están haciendo punta con eh, este, eh, hoy en la lucha contra el neoliberalismo. Y yo le digo que no, que no es notable, que es lo que corresponde, que es lo que tiene que ser. A los gremios de la educación no, no nos engañaron. Nosotros en, en, en enero del 2016 ya sabíamos que verían por la educación pública, ¿no? Y pocos meses después ya habían desmantelado los contratos eh, del resto del Estado con las universidades, Ya el fiscal Marijuán eh, eh, había, eh, eh, pero, no procesado, pero sí, puesto a investigar a 52 universidades del país, Empezado una campaña de desprestigio. Bueno, no hacía falta mucho ver que iba, más que ver las noticias, transfirieron la renta a, al sector agrícola, al sector minero, al sector petrolero. La verdad que lo que está ocurriendo hoy eh, eh, de, nunca fue eh, una turbulencia, es un plan Y, y, y bueno, la verdad que a los docentes eh, nos resulta más fácil darnos cuenta darnos cuenta de que eso se viene, ¿no? Y, y, y tenemos clarísimo cómo ha disminuido el presupuesto universitario. No solo eso, aparte porque sabemos que es eh, eh, la estrategia que tienen. disminuyen el presupuesto, la universidad empieza a dar un mal servicio y la gente se pasa a las universidades privadas. Porque en, en, en, por lo que vienen es por el negocio de la universidades que en todo el lado del mundo es un gran negocio, ¿no? Federica, estudiante de comunicación social. Eh, yo estoy acá porque creo que la educación es, no debe ser un privilegio, sino que debe ser un derecho para todos. Me parece que eh, el recorte que se está haciendo a la educación en general y en particularmente a las universidades tiene que ver con un plan sistemático de gobierno, de, nada, embrutecernos, volvernos dóciles, volvernos fáciles a a la represión y esto en un contexto represivo de en general del gobierno, ataca a todo lo que tiene que ver con lo público. Marian Yuriano, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Que la verdad que están sumadas muchísimas personas. Ayer en la Asamblea Interfacultad éramos casi mil personas discutiendo, dando el debate, eh, posicionando ciertas mociones en la mayoría de las facultades en que no que no tienen generalmente asambleas generales, las han tenido, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Médicas, Ingeniería. Entonces, en este contexto, la verdad es que estamos muy contentos o eh, todo por lo en lo personal, digo, eh, es una satisfacción enorme que el movimiento estudiantil se esté juntando, se esté organizando y esté dando estas discusiones y principalmente poniéndole el cuerpo a la lucha. Darío Daldi, profesor de radio de la Licenciatura de Comunicación Social. A veces los problemas, las dificultades, de los desafíos nos ponen en un lugar a las personas para poder repensar algunas actitudes y algunas prácticas que veníamos trayendo. Quizás este puede ser un punto de inflexión, reflexionar y repensar que las personas cuando nos reunimos podemos establecer un camino común, más allá de tener diferencia de pensamiento, lo cual además enriquece el, eh, esa, esa práctica. Así que me parece que sí, bueno, como todo lo humano también es impredecible. Natalia Ziperovich de la Comisión de Nivel Superior del SUTE. La verdad que esto es impresionante. Son mucho más de 20 cuadras de la universidad, los institutos, los secundarios. Esto ha superado ampliamente nuestras expectativas. Y la verdad que y si esto no le muestra al gobierno que tiene que cambiar el rumbo, van a tener que a tener una medidas mucho más contundentes que estamos todos dispuestos a dar. La comunidad entera sabe que tenemos la razón, que lo que está haciendo es el gobierno que es ajustar y eso nos da mucha, interés ¿sabes? y mucho alivio porque no nos dejan solo. La lucha sigue y el pueblo apoya por la educación pública, que es un derecho inalienable de nuestro pueblo. Desde Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, reportó Radio Comunitaria La Mosquitera. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le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 estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina sabiéndose que es afrecho y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho, caramba y sambal la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá Sabrosura Para la boca del pobre que come con amargura, caramba y samba la cosa, viva la literatura. Viva toda la ciencia, caramba y samba la cosa. Que viva toda la ciencia. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Y como escuchábamos recientemente desde Mendoza. Esta fue una nueva semana de lucha por la universidad pública en todo el país. Los docentes y estudiantes salieron a reclamar por su derecho y le dijeron al gobierno que no van a aceptar que la universidad vuelva a ser un privilegio para unos pocos. El reclamo dejó de estar invisibilizado y un gran sector de la población se fue plegando a la marcha. ¿Qué se escuchó en las calles de todo el país? Pero creo fundamentalmente que aquí 350.000 personas están expresando su malestar frente a una crisis y a, una, y a un gobierno que cada día nos empuja más y más hasta a, a, a un precipicio del cual no sabemos cómo salir. Me parece que ellos no saben cómo salir. Yo creo que es necesario que recapaciten que empiecen a tener otras políticas, y tenemos que construir una alternativa clara, porque esto no, no, no va más, o sea, es necesario cambiar, y el gobierno si no lo entiende, bueno, yo creo que la gente en la calle, esto es una muestra, lo va a obligar. Eh, cientos de miles acá, en todo, millones en todo el país, dependiendo de la universidad pública, la edu de la educación pública, hoy me voy, ya estaba convencido pero hoy me voy más convencido que no van a poder. ¿Cómo continuar en la calle? Hasta parar el plan de ajuste y hasta conseguir lo que necesitamos, que es una educación pública de calidad para todos y todas. Pero estos son los momentos, es el tercero en esta etapa de la lucha en la que sentimos el acompañamiento de la comunidad en general y realmente es una bocanada de aire fresco y un, una caricia porque estamos siendo tan golpeados. Estamos siendo tan desconocidos por muchos grupos que ver que la realidad en la calle, la comunidad sanjuanina, cada uno de los gremios, de las organizaciones civiles nos defienden y nos consideran propios, que eso es lo más importante, porque somos todos la universidad. Bueno, eh, dentro de la, del pesar que sentimos es un aliciente muy poderoso, muy poderoso. Los estudiantes, la situación lo está empujando a dejar la universidad y los docentes estamos cada vez más empobrecidos y la sociedad está muy angustiada pero con mucha determinación para la pelea. Estamos acá defendiendo el derecho nuestro y de los futuros alumnos del conurbano. Yo he sido maestra y, y directora y me encuentro en los pasillos de la universidad con muchísimos chicos Que si uno estuviese ahí estoy segura que no podrían seguir su, sus deseos Nuestra solidaridad y firme acompañamiento a la lucha docente en la misma situación a la que nos enfrentamos lucha que se encuadra en una pelea mayor en defensa de la educación pública, con un presupuesto acorde que garantice instituciones dignas y las políticas de inclusión necesarias para que el derecho a estudiar sea una realidad y no un privilegio estamos en emergencia de una... El reclamo nuestra universidad está como el resto de las universidades pasando una situación muy compleja estamos con falta de presupuesto no, no contamos justamente con el presupuesto necesario para, para sostener la universidad y, y necesitamos justamente que el estado se haga cargo de la educación pública porque creemos que la educación pública es un derecho del que del que formamos parte todos la educación no puede ser un negocio para unos pocos tiene que ser un derecho para todos nosotros Este fue el Expreso Farco desde La Plata, estuvo el equipo de Radio Futura en la producción y Cristian Torres desde Rosario en la edición final del programa. También participaron FM Che desde Junín de los Andes en Neuquén, Radio Aejuna desde Quilmes en la provincia de Buenos Aires y Radio La Mosquitera desde Mendoza. La semana que viene habrá un nuevo Expreso Farco con la voz nuevamente del compañero Pepe Frutos.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 Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.